Apenas se ha mirado Porque tuve Mucho miedo Kje në el corazón Ayer he caminado Mas que solo Ayer he caminado Sin bose Y estaba A Avenida De Los Tilos Tan largamente triste Que pense En que país estoy Si estoy sin vos En que país Hecho de desamon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 Ya ma funzo nuevo el otro oreja zapatista. Gracias Manco por anunciar Manco y los dos chiquitos de Manco que este aquí nos presenta la otra oreja zapatista junto con eh con Lili, eh a ver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 tencasillarlos también uh -huh. al zapatismo, pero el, el, el yo creo que la forma, ¿no? Da, a mí la impresión que me da es que la forma de conocerlo realmente es acercándose, no hay otra. Mhm. Uh -huh. Bueno, eso es lo que plantea muchos muchos estudiantes universitarios, muchos docentes de ir al terreno, ¿no? Uh -huh. Y cuando muchos hoy googlean y lo ven todo por internet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 Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar Andale, la otra oreja zapatita Andale, la otra oreja zapatita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 Njës, njës, njës, njës, njës, njës Oh, baby.